Representantes de pueblos indígenas formoseños se reunieron el viernes pasado en la capital provincial con el relator de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, especializado en discriminación y racismo, el doctor Mutuma Rutere. Este funcionario, oriundo del país africano de Kenia, es el encargado de evaluar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que firmó nuestro país sobre el respeto a los derechos humanos. Los representantes de los pueblos Com, Pilagá, Huichí y Nibacle expusieron con testimonios estremecedores la dura situación que atraviesan, principalmente en cuestiones relacionadas a la falta de atención de la salud, el acceso a la justicia y el avasallamiento de sus tierras y recursos naturales. Así lo explicó Israel Alegre, integrante de la Copiwini. Organización integrada por los cuatro pueblos formoseños, COM, Pilagá, Huichí y Nivaclé. Y nosotros como pueblos indígenas sufrimos la discriminación en todos los aspectos, ya sea cuando hablamos de educación, de trabajo, de salud, en todo, ¿no? Sufrimos ese tipo de discriminación. O sea que Argentina hasta el día de la fecha este, viola los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nunca puso en práctica lo que establece en el artículo 75, inciso 22, donde incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, para nosotros, en esta visita del relator, este, es muy importante porque escuchó la voz de, de los mismos, de los propios indígenas, ¿no? Este, y esa sinceridad en donde se notan en los ojos de los mismos dirigentes que empezaban a... A comentar lo que es la experiencia de vida Cómo sufren, ¿no es cierto? Esa persecución policial cuando reclaman su derecho Y los derechos humanos están, están unidos No están, están separados Es decir, no podemos hablar de salud Cuando las comunidades indígenas Toman agua de no saneada, digamos Agua de charco Y eso es el abandono total del Estado También estuvo presente Félix Díaz Carayé o Autoridad Com Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional Quien nos dejó su testimonio Sobre la reunión en Formosa Y creo que la presencia del relator de la ONU es muy importante porque habla sobre el tema de discriminación racial sobre el pueblo indígena y también los inmigrantes, eh, afrodescendientes, que para nosotros es muy importante tocar ese tema porque nos afecta como ser humano. Que lamentablemente... Sigue, sigue existiendo discriminación, digamos. Sí, yo creo que eso es un tema que tiene que abordar el Estado porque es una, una situación que no se puede seguir permitiendo porque se trata de vidas humanas que necesita libertad, necesita justicia para crecer, eh, para poder integrar como ciudadano. Y creo que es importante la relación que tenemos que tener como, como humanos. Finalmente, el relator de la ONU, Mutuma Rutere, se comprometió a elevar un informe con sugerencias al Estado Nacional sobre las situaciones de discriminación y racismo relatadas por los pueblos indígenas formoseños.